Te digo más. Información auténtica. Reflexión. Análisis. Te digo más. Con m e r i e m Chucrun. Te y La participación de Roberto Ruiz. Te digo más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El saludo de todos los lunes desde aquí. La,、eh, te digo más.、Eh, en la Retaguardia y en la AM 690 estamos transmitiendo hasta las. 18 horas, siempre con el equipo completo, con a d r i á n a quien ya estamos saludando, que está en la operación técnica, y aquí en la mesa estoy con Roberto Ruilla. ¿Qué tal, Eri? ¿Cómo es? Marcas、has? para contarnos sobre todo muchas cosas de la ciudad de Buenos Aires. Eh, bueno, eh, ¿qué te trajiste de novedoso? Bueno, tengo mucha, muchas cosas, después va, va cosas cortitas para, para que la gente v a vaya... y a. Pero creo que tenía ya... Sí, sí, hoy、eh, nos、oh. pidieron... Hay、eh, alguna noticia no, de, de no, no, último no, momento importante. Si ya está el llamado...、Eh, no, no, no.、Eh, ¿Tenés no, algún tiempo? Sí, sí. Bueno,、eh, largo algo. Hace un rato habló Randazo, el secretario, el ministro del Interior y de Transporte. y dijo que、eh, se va a militarizar, a federalizar、eh, los transportes ferroviarios fundamentalmente. A partir de mañana gendarmes van a empezar primero a estar en 47 estaciones y después van a estar adentro de las formaciones del tren Sarmiento y del tren、eh, del Mitre. Eh, después van a pasar a, a otros trenes,、eh, como el Roca,、eh, de acá hasta el lunes. En total se movilizan 2.900 agentes federales entre gendarmería, prefectura y algo de Policía Federal.、Eh, realmente una medida que de alto impacto, sobre todo、eh, en lo que tiene que ver con la conquista de los votos en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Largan esto, que h a c e un ratito. Como para, para llegar ahí, ¿Mm? como para tener votos.、Va. Se dieron cuenta que hay inseguridad en la Argentina. u、eh, e、eh, bueno, no、sé, un minutito Bueno, más、eh, que... la otra medida, hoy se presentó hace un rato también el legislador por la ciudad de Buenos Aires,、eh, Alejandro Bodar, de Proyecto Sur,、eh, acaba de presentar、eh, un amparo por el aumento. De, de las tarifas de los subtes. Eh, eh, este amparo, recordemos, tal cual lo anunciábamos la semana pasada acá, cuando yo dije que iba, que、no、iba, que iba a fracasar la legislatura el, el que se diera marcha atrás en el aumento de subtes, porque no podían juntar、eh, a los legisladores.、Eh, bueno, por eso hoy se presentó este amparo y también、eh, hubo una conferencia de prensa. de algunos sectores, de, aparte del Proyecto Sur, del k i r c h n e r i s m o para, para ver, hacer diferentes movidas en contra del aumento del subte. Bueno, mientras nos comunicamos con Jorge Marchini, que será ya en unos segundos, te recuerdo el abrazo al INDEC el día miércoles 13 a las 13 horas, para que la inflación no se coma tu salario, fuera la intervención patotera, y esto es en Diagonal Roca y Perú. Eh, así que bueno, espero que nos abracemos todos ese día. Bueno, ya... Te digo más.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 Al trabajo. A la escuela. A lo de mi novio. A lo de la chica que me gusta. A la facu. A la cancha. A pasear. A donde sea que quieras ir, anda en bici. Lanzamos un crédito que está al alcance de todos. Acercate a un Banco Ciudad. t e n é tu bici desde 20 pesos por mes hasta en 50 cuotas sin interés y e n t r a a la bicicenda. Buenos Aires Ciudad. En t o d o estas voz, el ejemplo mencionado corresponde para un préstamo de mil pesos en un plazo de 50 meses a tasa de interés variable, tasa nominal anual 0%, tasa efectiva anual 0%, costo financiero total 0%, sujeto a evaluación crediticia. Y ya estamos con Jorge Marchini del otro lado de, del teléfono.、Eh, Lo vamos a presentar como es el、eh, economista. Integra、eh, LEDI, economistas de izquierda, es docente universitario. Y hoy、eh, vamos a charlar con él algo así como el postchavismo, porque realmente el suceso este de la muerte de Chávez, tan, tan este, conmocionante que ha sido, sobre todo en América Latina, este, ya、eh, está más o menos más que, que satisfecho. pues han, Este, se ha hablado muchísimo sobre ello, desde insultos, panegíricos, o bueno, se dijo todo.、Eh, por supuesto, Chávez、eh, tuvo que afrontar permanentes rendiciones de cuentas, ¿no? de democracia, golpismo, referéndums, etc. é t e r Alguien a dijo, por ejemplo, que abrió la cancha en un continente dominado por el imperio norteamericano, ¿no? donde surgieron palabras nuevas, olvidadas, etc. é etcétera. t e r a Y Jorge Marchinis、eh, sabe mucho de, de todo esto, ha estado、eh, muy conectado con el gobierno de Venezuela. Así que, bueno,、eh, bienvenido, Jorge, a nuestro programa. Gracias, Miriam, por llamar. Sí, muchas gracias. Sí, sin、eh... duda, la figura de Chávez es el, bueno, el personaje de la época, el personaje de las últimas, sobre todo los años de su gobierno, generaron también paralelamente, y él también provoca, y es una dialéctica que se da en el mismo fenómeno que. Que él representa、eh, cambios enormes en América Latina, al menos por lo menos en un principio, en algo que、mm, parece menor visto en la perspectiva actual de que estamos en este momento、eh, presenciando la conmoción mundial provocada por la muerte de Chávez, la presencia de presidentes, por supuesto el dolor del pueblo venezolano y todo el pueblo de América Latina,、eh, pero la perspectiva que uno puede decir es、eh, más que nada referencia a su propio proceso, digamos, político. El hecho de que Chávez asume al gobierno, si gana un gobierno luego de un intento de ajuste económico muy severo, como estábamos acostumbrados en América Latina en la década del 90,、eh, que, que, bueno, que tiene una respuesta popular enorme, que es el caracaso, y él de alguna forma es producto de ese fenómeno político de queja, de rechazo, Eh, sin muchas perspectivas, digamos, en cuanto a las condiciones ideológicas que se daban,、eh, pero que comienza lo que va a ser l un e g o u proceso que se va a repetir en América Latina, vamos a vivirlo de distintas formas en estos países,、eh, y él lo que sin duda representa es、eh, en una época muy compleja, porque tenemos que tener en cuenta que la década del 90 no solamente fue neoliberal, sino también se habían apagado todas las referencias de cambio ideológico, político, económico en el mundo, es decir, no es que no sea la caída. En、eh, la fin de la década del 80, de la Unión Soviética,、eh, bueno, el triunfo del fin de la historia p a r e c í a y del de capitalismo tal cual como era, como se lo veía.、Eh, Chávez, un poco, es el primer desafío enorme que se pone en marcha con una gran capacidad. Es decir, sin duda, l lo tiene, eso no solamente en su discurso, sino en otro tema que va a vincular más a América Latina y todavía hoy lo sigue vinculando, que es la relación de América Latina、eh, con respecto a. Tanto a su geopolítica, es decir, la relación histórica con Estados Unidos, en el c a s o ese viejo dicho de América Latina puesto como patio placero,、eh, trasero de Estados Unidos, ese desafío, esa vuelta, digamos, a la idea de la unidad latinoamericana,、eh, por eso las constantes referencias a los libertadores, a Bolívar, es la i d e a de, tengamos、eh, nuestra propia historia en América Latina que no dependa solamente de la condicionalidad y, por supuesto, la、eh, obsecuencia. Y la dependencia de Estados Unidos, es decir, un tema, el, digamos, la de idea del imperialismo norteamericano, que, co que corrompe y, p o、no, n se pondera en toda la vida de, estado de, de nuestros estados,、eh, Chávez la des desafía en forma muy abierta. Lo hacen, y, y esto se vincula también a otro tema、eh, económico, ya concretamente, que es la economía venezolana,、eh, en lo que hace a una cuestión que. Tiene que ver con las condiciones de América Latina, que son sus recursos naturales. En el caso de Venezuela, centralmente, la posición de Chávez es negociar las condiciones de、eh, la riqueza de Venezuela y cómo se reparte esta riqueza、eh, con respecto a las élites que tradicionalmente gozaban de ellas, y sobre todo a los términos con el mercado mundial. Es decir, e l n e g o c i o afirma la negociación de Venezuela. En lo, que, en lo que significa su mayor ingreso, que es la renta petrolera,、eh, esto significa la capacidad de puesta en marcha por primera vez en la historia、eh, de Venezuela, visto que los boom petroleros, había pasado la década del 70, la década del 80 también, algún boom petrolero,、uh -huh. idas y venidas, pero esta situación nueva es que、eh, Chávez cumple con lo que había prometido, que es que este tipo de riqueza de Venezuela va a llegar a aquellos sectores que no habían llegado hasta ese momento. Y de ahí en más vemos, bueno, lo que hemos visto, es、sí, decir, el. el Cambio de las condiciones sociales y económicas en la estación de la población, que creo que en última instancia es el gran tema de cualquier sociedad. Es decir, la inclusión social, la educación, la salud, el hecho de que existe un protagonismo que es político, pero también económico y social. Y esto es este, algo novedoso, que por supuesto hoy en día es criticado en forma absoluta, digamos, por la derecha y por sectores más r e c t a n a r i o s Es decir, la terminología de populismo,、eh, de que esto, bueno, esto no significa nada, pero uno compara. Eh, la situación de Venezuela, país petrolero, con otros países petroleros del mundo, ¿no? este, digamos los países árabes, donde la riqueza se、claro. concentra, donde no hay ningún tipo de participación política, hay、claro, una todo, desigualdad por el muy grave. Existen golpes permanentes contra ese tipo de expresión de lo popular. ¿no? Claro.、Eh, mira, yo quería repasar un poquito, por lo menos,、eh, las regionalizaciones que, que las impulsó más que nada Chávez, ¿no? también en algún sentido Argentina, como. Fue UNASUR. Y, y hablando de UNASUR,、eh, el Banco del Sur, que creo que fue una iniciativa más de Venezuela que de Argentina, y como vos tuviste una intervención muy importante, estuviste, digamos, en la cocina del banco,、eh, me parece que estaría bueno que, que nos comentaras cómo fue la evolución para que en el día de hoy esté prácticamente congelado o muerto, incluso con la. Este, la postura de, de Brasil, que algunos lo denominan como un subimperio, que no quiere que compita su moneda con su propio banco de desarrollo. Sí, no hay ninguna duda. Chávez puso en marcha una idea, es decir, esto lo hace en un, en un tipo de declaración, año 2004, comienza a hablar de este tema. Fueron todavía atisbadas. Él era un economista, pero él atisbo y tiene una alta intuición de un nuevo mundo que se está generando. Donde existe, por supuesto, una, condiciones políticas nuevas, pero también económicas nuevas, y él atisba la idea del Banco del Sur con algo bastante simple. Dice: ¿por qué razón nosotros tenemos que vivir, digamos, remitiendo、sí. recursos continuamente ex, exaccionados a nuestros países,、eh, que financian al norte, y luego nosotros pedimos financiamiento del norte para d e c i r o s que no tenemos recursos y estamos buscando este, ahorros para la inversión? En nuestros países. Este tipo de círculo vicioso que luego tiene el corolario con la deuda pública, la famosa deuda, la crisis de la deuda, él ve ese tema y dice: no, esto hay que romperlo y genera la idea de un banco del sur, un banco propio nuestro desarrollo latinoamericano, distinto al Banco Interamericano de Desarrollo, que justamente sintetiza esta idea de los recursos del norte.、Eh, Eh, tomados como ahorros en el norte que vuelven al sur como crédito y bueno, con ese tipo de condición de los grandes negocios con las deudas,、eh, Chávez ve eso sin conocerlo y lo pone en marcha. Es muy interesante lo que ocurre también con la d e i d a del Banco del Sur, que todavía hoy está presente como una alternativa, que por supuesto está demorada y con las condiciones también políticas de América Latina、eh, no, no ha sido r e a l i z a d o como se esperaba, pero lo que él plantea es algo interesante porque. Los primeros que toman esta idea no son ni los banqueros, ni los gobiernos este, en sí mismos,、uh -huh. ni los sectores económicos, sino los pueblos. Si, por ejemplo, las organizaciones sociales se manifiestan inmediatamente, intuyen que la idea es este, que puede, hacer,、eh, puede andar esa idea del Banco del Sur. Y esto se convierte, por lo tanto, en una nueva bandera. Es decir, bueno, esta idea de crear una nueva arquitectura financiera latinoamericana, sobre todo en el sentido de que、eh, los esfuerzos, el ahorro, las riquezas, El trabajo de los, nuestros países no se ha dilapidado ni por las élites ni por la exacción, en este caso, de las grandes potencias que hacen a partir de la riqueza o los mecanismos financieros. Este es un tema que sigue vigente en América Latina. Creo que un corolario que no ha tenido Chávez es que el Banco del Sur, que、eh, ya comienza en el 2000, 2007 a hacer una. Bueno, se firma el. El primer paso que es la, el acta constitutiva inicial claro,、eh, ha pasado los años y、eh, sigue, sigue sí, sin ser otro... aprobado. En este momento, demorado en Brasil, esencialmente, porque realmente el Banco del Sur está aprobado por parlamentos en América Latina,、eh, de, de, los, de los países miembros, en el caso de Ecuador, Venezuela, Bolivia, eh, Argentina, eh, eh, por supuesto, la propia Venezuela, que han generado la idea que el Banco del Sur está en condiciones y solamente falta. Paraguay no está en este momento incluido por las condiciones políticas allí. Falta únicamente Brasil como referente, y esto ha sido demorado por el Parlamento brasileño. Bueno,、eh, son los temas de América Latina, decirlo.、Mm -hmm. la... Quizás en ese、uh -huh. sentido sí apareció en América Latina visiblemente y también sigue viendo, obviamente, que las condiciones políticas no han sido iguales en tal sentido en América Latina. Quizás Chávez en muchos temas se puso a la vanguardia en muchos temas.、Eh, digo esto como también otros que vos mencionabas, sí, como sí. es la, el impulso a la integración latinoamericana independiente. yo Creo que la CELAC mismo es un producto de alguna forma、sí. de esa insistencia de Chávez con la solidaridad de América Latina.、Eh, y esto no fue que, hecho tan solo integran, en forma política, sino、eh, también en forma como... concreta, porque, bueno, está lleno a m é r i c a Latina, actualmente de los gestos y las condiciones de, de solidaridad y de, de complementación que generó Venezuela, que de alguna manera, bueno, se reconocen en los mismos pueblos que,、eh, sin ser especialistas del tema de Venezuela, conocen、eh, la importancia que tuvo Chávez en este tipo de integración y unidad de América Latina. n o Sí,、eh, el Mercosur, digo, también quedó.、Eh, no sé, ¿qué, qué, qué opinas vos de qué puede pasar ahora? Con el post-chavismo, ¿no? o q u e digo yo? No,、eh, el post-chavismo、eh. tiene muchos des des desafíos por delante. Primero, hay que quitar de lado esta idea, digamos, que sobre todo los h i s t o r i a s del Estado y los medios de comunicación, digamos, más conservadores plantean de que, bueno, esto no sirve más porque Chávez no está m á s Bueno, de hecho, hay un proceso popular muy fuerte en Venezuela.、Eh, hay también temas que Venezuela comenzó a ver aún en vida de Chávez que va a tener que ver en el próximo periodo. Uno de ellos. Eh, digamos, para poner un tema digamos, de los de, de, desafíos por delante, es que, bueno, de alguna manera esto en el propio proceso popular se va discutiendo y significará también una nueva etapa, esta que se va a abrir en Venezuela en el próximo periodo, es este, cómo cambiar la matriz digamos, de i g a m o s d actividad productiva de Venezuela. Es decir, Venezuela sigue dependiendo altamente del petróleo、eh, y un tema que、no、Chávez permanentemente trató, que fue el tema de cambiar las condiciones productivas de Venezuela, ¿no? es decir, ¿no? También son los procesos de nacionalización, de reforma agraria,、eh, en el discurso permanentemente de introducción de la cultura del trabajo y generar bueno, nuevas condiciones productivas para Venezuela. Hoy ese desafío sigue presente, es decir, es unos de grandes desafíos o, si e quiere,、si、quiere, tareas pendientes o asignaturas pendientes que deja Chávez también. ¿no? Eh, pero esto, cuando se lo pone en una crítica neoliberal o. o O reaccionaria o conservadora de la forma que estamos viendo en este momento, no se está diciendo la verdad con respecto a las condiciones de Venezuela. Venezuela ha tenido mejoramientos enormes en la estabilidad social, en cuanto a la integración de la sociedad, en muchos sectores estaban desplazados, un mejoramiento a nivel educativo,、eh, bueno, de condiciones que realmente pueden ser apalancadoras en el próximo periodo, también una nueva etapa industrial, productiva para Venezuela, y de ahí también su relación y de integración con América Latina, ¿no? Sí, bueno,、eh, respecto del ALBA, por ejemplo, bueno, que abarca también países caribeños,、eh, el tema de cómo seguirá, por ejemplo, abastecer a Cuba de combustible barato como se lo hizo mientras estuvo Chávez y poder comprar alimentos. Bueno, e s un t e m a que n o、bueno, de hecho Venezuela y Cuba, en un vínculo basado en los principios de intercambio del ALBA, es decir,、sí. eh, un país Venezuela provee Energía, que es su capacidad, y Cuba provee otra su capacidad, que es la capacidad de recursos humanos y profesionales, médicos, educadores, que necesitaba Venezuela en esa etapa, justamente para tener los resultados que tuvo. Ese tipo de mecanismo de ALBA, por supuesto, tiene también otro correlato, como la aparición de una、eh, forma de ajuste monetario común, que es el SUCRE. Eh, eh, las ideas también vinculadas con m Petro c a r i b e o, o el Banco del Alba, mismo también, bueno, son instancias que se pusieron en marcha, que hay mucho más por hacer todavía con eso, iba a sentar, ¿no?、Uh -huh. eh, lo digo esto para volver al principio, lo que Chávez planteó como des desafíos es refrescar、eh, las referencias de un cambio del mundo y las relaciones sociales y económicas. Él lo puso. Adelante eso, ¿no? Por sí, supuesto,、claro. con mucho tanteo y error, es decir, digo, digo esto porque no había construcciones previas, vigentes y sustentables.、Claro. Sí, refrescó temas nuevos, parece mentira, pero refrescó la idea del, del socialismo. ¿Sí? generó otra vez la idea del socialismo, al menos como meta, no para resolver con, una, con un mecanismo automático、sí. o de receta, sino. Para abrigar por un y, cambio de fin. Un, un socialismo nuevo, ¿no? Como eso de inventamos o erramos, ¿no? De alguna manera, estos son los caminos a recorrer y recorridos, ¿no?、Sí. Eh, yo rescato enormemente eso, rescato, bueno, el hecho de ser un militante en cuanto a la condición de poder aparecer al mundo,、eh, esta idea de que cambiar el mundo no es ninguna tarea para inhumana, sino plenamente humana. Eh, y hacerlo eso con mucha alegría también, ¿no? Es decir, el buen humor de Chávez, estas cuestiones que quedan también como anécdotas, pero también forman parte de su discurso y también de su, de su capacidad de, de comunicarse,、eh, bueno, son los que nos dejan el mundo. Por supuesto,、eh, el mundo no se resuelve, digamos, cada generación toma sus nuevas tareas,、eh, pero él queda un gran legado, es decir, un legado que, bueno, de alguna forma se incorpora en la vida de h i s t o r i a de América Latina, ¿no? Sí, Y por último, porque ahora mi compañero Roberto Ruiz también te quiere hacer una pregunta,、eh, ¿cómo ves el tema de este tratado de paz con las Fuerzas Armadas、eh, Revolucionarias este, de Colombia en el momento en que el presidente Santos este, apostó a la distensión con Venezuela? Bueno,、eh, es un tema, obviamente la tensión, Colombia vive ya muchas décadas de, de, de guerra civil prácticamente. Eh, bueno, ha habido también crisis latinoamericanas vinculadas con la situación de Colombia, y esto hemos visto, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, los bombardeos a Ecuador por parte de Uribe en ese momento, con la presidencia de Uribe.、Sí. La tensión es permanente sin frontera, varias veces también hemos tenido. Y resueltas también con métodos nuevos, que, en el cual Chávez tiene mucho que ver, que es una diplomacia totalmente nueva en América Latina, que es esta diplomacia abierta, bueno, de presencia de cumbres, este, bueno, donde los discursos también se, se hacen públicos y se discute en forma muy abierta. Temas tan críticos como este caso de la guerra y la paz que están planteados en ese momento.、Sí. Lo que puede significar esta cuestión, esta cuestión tan importante, es que la pacificación de Colombia, por supuesto, hay que tratarlo con mucha atención, porque Colombia no es cualquier historia, las condiciones políticas de Colombia no son cualquiera. Pero Colombia no es el mismo eje de cambios que tiene Venezuela, Ecuador,、claro. Bolivia y de alguna manera los procesos en otros países de América Latina, mismo Argentina.、Eh, Colombia tiene una política neoliberal, es decir, un gobierno donde se planteó. Digamos, la militarización como una condición básica de su sustentabilidad,、eh, con un acuerdo muy estrecho también con Estados Unidos de, de defensa,、sí. eh, y donde obviamente este tema para Santos、eh, aparece ser como que la, se ha desgastado lo que significó este tipo de permanente. Solamente de represión como único elemento político. Existe ya, digamos, una incondición de insustentabilidad de estas condiciones. Lo que significa, seguramente, habrá maniobras en todo esto, digamos, también maniobras de poder, ya ha pasado también la historia de Colombia, digamos, de tomar este tema de pacificación con luego una, una deformación que termina siendo peor para Colombia. Yo pienso que la expectativa que uno puede abrir es que Colombia esperemos que se abra un proceso nuevo político también, de mayor participación, de mayor crítica, digamos, abierta a este tipo de política. Digamos, conservadora y, y neoliberal que ha llevado Colombia en los últimos años y que genere, bueno,、eh, la eliminación del terror como método político, ¿no? Que no, obviamente no. esto significará mayor participación、sí, popular,、claro. mayores presencias, digamos, de los pueblos en el debate de sus grandes temas. ¿no? Sí, un país con una desigualdad enorme. enorme. Y ya te estoy pasando con Roberto Ruiz. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, Roberto, ¿cómo te vas? Gracias. Un gusto. Eh, eh, Sobre todo lo que hizo Chávez en Venezuela, bueno, coincidimos totalmente, recuperó la palabra socialismo, bueno, era un país muy pobre, avanzó en educación y todo. Ahora, ¿por qué pensás que fracasaron los negocios importantes con la Argentina? Digo, el gasoducto, el Unasur, la alianza en a r s a PDVSA, e que iba a haber 100 estaciones de servicio,、eh, hubo una y después la cerraron hace poco.、Eh, ¿Por qué pensás que hubo ese fracaso con Con Argentina, más allá de algunos negocios puntuales, sobre todo en beneficio de Argentina, como los bonos argentinos que le vendió y que él colocó en Nueva York, el Fueloy que se trajo, algunas ventas de los astilleros, Grobo Copatel, pero los negocios importantes. ¿Por qué pensas que no se pudo llegar a una unidad en serio? Bueno, el tema es、si, que sí、si、se avanzó mucho en comercio, ¿no? es decir, l intercambio, intercambio sobre todo en la propiedad. La venta también de productos argentinos y también la compra este caso de calcio de fuego, y como vos decías recién, fue uno de los temas que、mm. bueno, cambió digamos, la ecuación histórica del comercio. O Se ha multiplicado mucho el comercio de Venezuela en este momento con Argentina, entre dos、sí. países. Lo que es cierto es que estos temas de afianzamiento de la integración productiva latinoamericana, estamos hablando de la integración de infraestructura y productiva, está demorada, sin duda. Uno、mm. de los elementos, no es el único, es que durante un periodo, y tiene que ver también con el motor de crecimiento de Venezuela, Venezuela encaró también muchos temas con sus excedentes. Eh, tanto el mejoramiento social que hablamos al principio, también la s e n s a c i ó n de muchas empresas, la n a c i o n a i z a c i ó n del teléfono, banco, este,、eh, la compañía eléctrica, digamos, son las h i d r o l ó g i a s más importantes.、Eh, esto puso eje de atención en cuanto a recursos hacia esos temas.、Eh, y creo que también al mismo tiempo el fracaso de no avanzar en el Banco del Sur eliminó también una alternativa de financiamiento y apalancamiento de este cambio de integración productiva. Que sin duda b u e no no se pudo completar. Estamos hablando de proyectos grandes, el tema anillo energético es una idea muy defendida por Chávez, por ejemplo, esta idea de integración、eh, a través de gasoductos, de líneas, digamos, de i g a m o s d ductos directos energéticos en América Latina, bueno, requería inversiones muy importantes. Por supuesto, él también chocó con、eh, la oposición y abierta directamente del. Digamos, del de mundo en cuanto a los grandes intereses económicos, por supuesto, entonces, por lo tanto, requería para afianzar y avanzar en la integración regional también en los niveles políticos, financieros, económicos,、eh, que no se hizo hasta este momento. ¿no? Yo no diría、sí. que es un fracaso, yo creo que se han abierto sendas en tal sentido. Lo que sí es que nosotros en este periodo no vamos a poder seguir viviendo solamente. Eh, de lo s hecho, s digamos, y aún reconociendo lo mucho que hizo Chávez, ¿no?、Claro. Tenemos por delante más tareas, y una de las tareas que tenemos es también, bueno, no dejar solamente en la mención,、eh, obviamente, con sentimientos profundos, como puede ser la idea de la unidad latinoamericana, de Bolívar o de los libertadores, sino trabajar realmente concretamente en ellos. Y en ese sentido, quizá la agenda se abrió, digamos, y lo que tenemos que hacer ahora bueno, es, bueno, concretar muchos pasos más, ¿no? Bueno, Jorge Marchini, la verdad es que te agradecemos tanto todo este tiempo que nos dispusiste, sabemos que estás trabajando, y, pero no te vas a salvar de, de que otra vez estés Verco, bueno, aquí con... con nosotros. Encantado Buenas tardes.、Ustedes. Bueno, un gran cambio para ustedes y la audiencia de ustedes también. Muchas gracias, gracias. muchas gracias. Te digo más. Te digo más. Te digo más. Con m e r i e m Chocrún y la participación de Roberto Ruiz. bien, ya me está dando la orden adrián de que me quiere escuchar y bueno yo le hago caso la orden e h、no, la pucha estas son las nuevas generaciones ¿eh? ellos se hacen los lo, lo flexibles pero no no、claro. han aprendido de nosotros los cuando, cuando ven a una mujer le dan órdenes viste bueno yo he v t o que en el p o s a d a u e e n e l hospital posadas pueden pasar cosas graves Decí, ¿qué pasa por ejemplo bueno es el hospital más grande de la provincia de, de buenos aires en prestación de salud docencia investigación pero no tiene quien lo defienda sus casi 60 mil metros construidos y una historia de, de fuerte compromiso profesional, político de los trabajadores, pueden ser de cierto y grave emergencia para miles de i m p a c i e n t e s que recurren a diario. Porque、eh, los trabajadores、eh, reunidos en s i c o p aunque creo que el hospital eh, Posadas eh, depende de, de la nación, pero. Bueno, es、eh, es mixto, es, es como el g a r r a h a n Es、ah. decir, una parte lo aporta en, en el g a r a j a en la ciudad, una parte del gobierno de la ciudad, una parte de la nación, y el Posadas, una parte del gobierno de la provincia y una parte de la nación. Bueno, lo que pasa es、fantastico. conseguir un mango en la provincia. Menos mal que tenemos un Roberto Ruiz. De lo contrario, estaríamos en el horno cada dos minutos. Bueno, entonces,、eh, ahora están、eh, con medidas de fuerza que iban a ser de una semana, incluidas las guardias. cosa que jamás ocurrió y fue para sorpresa de los propios profesionales.、Uh -huh. Iban a parar siete días. Pero bueno,、eh, después dieron marcha atrás en otro comunicado,、eh, que iban a tener una reunión, que creo que es mañana, con funcionarios de Salud Nacional y Función Pública. Si、sí, es mañana y si no hay avances, entonces se posterga para la semana siguiente, que es del 18 al 24 de marzo. Estén atentos porque al hospital Posadas va mucha, mucha gente. 70% de la dotación total están precarizados y casi un 100% de los que hacen las guardias. Por eso también se han acoplado.、Uh -huh. este, así que será un paro inédito, ojalá que se resuelva, pero ellos están seguros que es simplemente postergar el paro para. La semana que viene. Sí,、eh, bueno, esto que decir, yo creo que si no tuviera la, la ...la protección mediática que tiene Scioli, que es evidente que al poner avisos y tener alianzas, bueno, vimos el otro día su, su foto con Marcela Noble, tener alianzas con sectores del, period, del periodismo hacen que escondan todo lo que está pasando. Claro, claro. La provincia de Buenos Aires está en quiebra. Te tiro un, un datito nada más. Debe 13 mil millones de pesos. De luz ¿eh? a Eresur. A partir de la semana que viene, Eresur va a empezar con cortes programados en todas las、eh, las instituciones del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Una barbaridad. Bueno, está el problema de los maestros, está, vos、sí. leías el problema del, del Posadas, que es grave, y ahí se nota más porque está la pelea gobierno- De la provincia de Buenos Aires con, con la nación. Y se nota más porque los trabajadores son de peso pesado. Claro, ¿no? son claro. Es muy、no? militante. Vos te acordás, como yo, que más o menos somos de la misma generación, Sí. Este, cuántos profesionales de la salud del Pozas están. Detenidos desaparecidos. Sí, y aparte en los últimos años en Posada hubo cantidad de luchas porque vienen sí, con, sí. con serios problemas.、Eh, en la provincia de Buenos Aires, si no se sienta la provincia de Buenos Aires y se dejan de jugar a esto, a las elecciones, que vos medís más que yo, que yo mido más que vos, en... Cuatro o cinco meses la única salida de la provincia va a ser emitir cuasi moneda, ¿eh? volver a los patacones o algo de eso. Es un problema muy serio.、Eh, el Posadas marca una tendencia por lo que vos decías, por las luchas, todo, pero、eh, lo, la salud en la provincia de Buenos Aires y la educación está destruida. Cuando empiecen las clases, en cantidad de colegios no van a empezar. Bueno, ahora empezaron, y en algunos colegios no empezaron, por el tema、eh, edilicio. Digo como para tener、mm -hmm. en cuenta.、Eh, ¿Vos tenías algo más de ciudad? O... Bueno, sí, yo de, yo de ciudad、eh, bueno, ¿no? quería, quería、eh, tirar un, una cosa que, que me parece que a la gente le puede interesar. <coughs> el, en esta semana hubo una, una movilización a Belgrano y Balcarce de、eh, diferentes cooperativas de cartoneros. Eh, los cartoneros,、eh, hay un sector de cartoneros, el sector institucionalizado, que es un sector minoritario, que aparte de vender lo que recogen, cobran un estipendio muy, claro, muy pequeño, sí, cobran、sí. 1.100 pesos. Son alrededor de dos mil s e i s cartoneros, i e n t o s c una cosa así. Bueno, el otro día.、Se、trabajan que como 20 horas. Sí, sí.、Eh, le, le dan eso como un incentivo.、Eh, por fuera de esto hay miles y miles de cartoneros que no tienen ningún tipo de incentivo. Bueno, pidieron un aumento de 200 pesos para el mes de abril y un aumento de 200 para julio. Hasta ahora llevan acordado que les dan los 200 de abril. pero en julio le dan 150, siempre regateando, el cartonero va, ¿sí? siempre 50 mango le vamos a sacar. Yo,、eh. Pero yo digo, en general voy siempre un poco también al, al, al, al psiquismo de las personas. Yo digo, suponte un Macri que tiene tanta, tanta, tanta guita, no solo personal, sino toda la guita que también recauda de la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo no, no le da vergüenza? Claro. Claro, no obstante, digamos, ¿Qué, que ¿qué estos cartoneros, digamos que estos cartoneros están mucho mejor que los que vemos todos sí, los días. Peor, estos son los que se identifican porque、eh, otra de las cosas era que ya tenían la ropa muy vieja y, bueno, y les prometieron que ya tienen un equipo para verano y uno para el invierno. Pensamos que se va a solucionar. El otro día hubo una movilización muy importante en donde jugaron muy fuerte、eh, algunas cooperativas. Bueno, esperemos que, que se arregle porque,、eh, aparte de que es un laburo indigno, por lo menos que tengan unos pequeños pesos seguros que el día que no pueden ir a recoger la basura les permita, qué sé yo, tomar un, un café, ¿no? Porque mucho s con 1.100 pesos ahora se irían a 1.500, mucho s no van a poder resolver, ¿no?、Claro. Así que. Quería, quería hablar de esto, de la ciudad. Y una cosa para que vayan cruzando todos los dedos.、Eh, Ibarra dijo hoy que podría volver a competir si arregla con el k i r c h n e r i s m o para ser jefe de gobierno. Un consejo, Ibarra. Vos te acordás de Ibarra. Está muy、Más、fresco. De es decir, cuando uno miente con la memoria de hace 40 años, muchos se la creen, qué sé yo. ¿No? Pueden decir que campo era una cosa era otra, que pueden, no sé. Pero cuando mentís con algo que pasó en el 2006, 194 muertos por cromañón, la desidia, las escuelas que se caían los techos todos los días, los negociados de la empresa b r i c o n y otras empresas, yo creo que es, una, es un tipo con bastante humor i barra que ahora el legislador. Creo que no lo debe estar tomando seriamente y tampoco creo que el k i r c h n e r i s m o va a llevarlo, a llevarlo a Ibarra, lo medirán y se darán cuenta que el jefe de gobierno no va. Pero por la duda crucemos los dedos. ¿no? ¿Hay n o otra pausa o seguimos? Yo,、eh... va, vamos、no. a, sí, un, ponemos no, un tema y así cerramos.、Claro. ¿Pasaste al Chango Espacio o a Barbosa? Ah bueno, a l g o más rítmico, ¿eh? Traje, todo chamamé. Ah, un chamamé, dale, poné, poné un chamamé, m e r i e m dale. Bueno, o q u i e e que ponga un chamamé? El que n u c a me dice... diga. Te digo más. m e r i e m Chucrún. Roberto Ruiz. Dos voces con ganas de volar. El lunes pasado estuvo Laura Marrone con nosotros por vía telefónica y ella es、eh, secretaria de Asuntos Pedagógicos de ADEMIS, n o uno de los gremios、eh, docentes. Y tuvo la amabilidad de mandarnos una suerte de crónica especial para, para nuestro programa. Así que te comento que han estado el día sábado、eh, reunidos en la ciudad de Buenos Aires. Eh, representantes de sindicatos provinciales, integrantes de la actual CETERA y otros de Federación Docente. Destacaron el primer encuentro de febrero, ya que se logró que CETERA、eh, también llamara al no inicio del día 25, cosa que no es usual en CETERA.、Uh -huh. ¿no? eh, y fueron decisivas las bases de las provincias en lucha contra el tope del 22 y el 30% que reclaman los docentes. Bueno, ella hizo una suerte de resumen y yo resumo más porque no, creo que no nos queda demasiado tiempo. Estuvieron presentes、eh, directivos de ADOSAC,、eh, Santa Cruz, ATEN, EUQUEN, Formosa, SUTEBA, b a h í a b l a n c a Movimiento Pedagógico de Liberación de Misiones, Autoconvocados de Formosa,、eh, ADEMIS de la Ciudad de Buenos Aires y delegados departamentales de Córdoba. Enviaron su voz también los representantes de ATEC, de Chaco, que se encuentran también en conflicto, un conflicto también muy importante, grande. Entre ellos estuvo presente el secretario general de a t e n provincial,、eh, Daniel Hunt, quien dio cuenta de una situación realmente alarmante.、Eh, bueno, ¿qué te puedo decir? Este, ahora,、mmm, e l ya tristemente célebre, creo que eso ya lo dijimos. En este programa, el、eh, gobierno de, de Neuquén, que llama a un plebiscito para, para poder este, prohibir、eh, las huelgas. Las huelgas.、Uh -huh. En su lugar, el sindicato ha propuesto,、eh, se plebiscite el proyecto de ley presentado por el diputado de Frente de Izquierda, Godoy, que propone que los salarios de los diputados sean equivalentes al de una maestra, lo que ha tenido buena recepción por parte de, de la población. Eh, bueno,、mmm, tenemos algunos minutos、no, más. El, el, esta es la、sí. nueva、eh, d e b u t ó este año la Federación Nacional Docente, Es nueva que agrupa sí, esto. Sí, sí、eh, con bastante debate, sobre todo en ADEMIS y en otros sectores, para ver si se integraba o no se integraba.、Eh, parece que el tema del no inicio de Cetera,、eh, bueno, hizo que el miércoles pasado se hiciera Una marcha de c e t e r a para pedir al, al gobierno nacional que reabra la paritaria. Me parece que ya en, en cuanto a setera, ya todo lo que tenían que hacer lo hicieron, digamos, porque e lo l s lo que querían era descomprimir, ¿no? era, lo que querían es, evidentemente no era confrontar con el gobierno, porque si vos haces una marcha al Palacio Pisurno y te sale s i l e ó n y a decir hagan la marcha que quieran, pero la, la, la paritaria ya se cerró, Bueno, ahí tendrían que ver ellos que son compañeros, que, están, que se han presentado varias veces como que son compañeros de ruta, si León y Baradel, Estela Maldonado, tendrían que ver entre ellos eh, eh, qué hacer, ¿no? porque las bases en esto lo, les van a pasar por encima, porque no creo que nadie acepte con la inflación que ha habido, el aumento que ha propuesto. El gobierno nacional, y que muchas provincias, salvo Córdoba, la ciudad de Buenos Aires, y ahora están dialogando en Santa Fe, en cuatro o cinco provincias, todos, el único aumento que quieren dar es el que dio, inclusive que han, que han cerrado así en Jujuy y en Salta, el que dio el gobierno, el gobierno nacional. ¿no? Bueno, eh, así que, bueno,、eh, esperemos bueno, que. Te, te comento algunos datos que, que son bastante desagradables.、Sí. ¿no? En Formosa reclaman. porque tienen un básico de 1.100 pesos、sí. y、uh, realizaron、eh, 48 horas de paro desde autoconvocados, a pesar de la resistencia a luchar por parte del sindicato oficial que、eh, es Cetera. En Santa Cruz, por ejemplo, provincia donde el costo de vida en algunas regiones llega a 13.000 pesos, supongo que es, por supuesto, la familia tipo, ¿no? Eh, llevan 20 meses sin recomposición salarial. La provincia de Buenos Aires está en paros por la ya conocida negativa de Sioli a dar el aumento.、Eh, bueno, Santa Cruz, por ejemplo,、eh, tiene. A、ah, esto. No, no, perdón, lo iba a repetir. Formosa tiene 1.100 de básico.、Uh -huh. eh, bueno, algunos denunciaron que sigue vigente el modelo menemista y en buena parte estamos. Este, de acuerdo, que hay que reclamar que el Estado Nacional también pague salario. Se acordó una jornada entonces, ya para cerrar este tema,、eh, una jornada nacional de lucha el 14 de marzo en el marco de la marcha de la CTA, sumando el reclamo docente y en especial denunciando la política persecutoria del gobierno de Neuquén contra los maestros. Se realizaría una concentración ese día frente. a la casa de Neuquén. Bueno, yo hay una cosa que me preocupa, ¿no? No, no quiero que parezca como chicana, pero en general estos movimientos como los movimientos de j a z z que no sé cómo llamarle, porque ellos le llaman CTA, pero las elecciones no, no las ganaron, etcétera,、eh, eh, miran mucho a Chávez y a Ecuador, ¿no? y vino Correa y se entrevistó con ellos. Que no copien lo pero peor. Hay, de co pero hay diferencias. Este, no, hay diferencias abismales. Pero hay algunas cosas que justamente que se, en Ecuador, para mi juicio no están bien, lo dijo el otro día Laura Marrone, una la forma en que hacen la evaluación tipo Estados Unidos, pero la otra es que está prohibida las huelgas en Ecuador, en la Constitución están prohibidas las huelgas de los docentes. porque es un servicio público, ellos lo tienen como servicio público.、Claro, es、eh, decir, eh, eh, me、Pero、parece que copiar la trae, las cosas la trae, malas yo de los yo creo gobiernos. Porque Argentina es uno de los países que, que se define por las huelgas de, de principios de... De antes del principio del siglo、sí, del de p de de siglo, siglo del de siglo XX. escuchame, Setera、sí, sí. nace eh, eh, sale al ruedo con la famosa nace en el 57 pero después sale al ruedo en la época de h Onganía y le hacen un p a r o los maestros a, a un ministro estamos hablando de la época de h Onganía, Astigueta Castigueta termina recibiendo a la dirección de Cetera Nacional y dándole el aumento que querían. Es decir, han doblegado dictaduras. Por eso me extraña que no vayan a fondo estos docentes con estos gobiernos. la、claro. Eso da bronca. Sí, porque porque、si、han doblegado. Pero escúchame, han doblegado dictaduras en momento s que los docentes, digamos, en... en, en... En salario estaban 10 veces mejor que ahora, porque en los años 60 ganaban mucho más. Pero bueno, esto、claro. es así.、Eh, nos debemos、eh, también una charla porque los otros días decíamos con Laura estábamos podridas de hablar de salario. Y por supuesto que no es porque no nos interese. Es que es un tema que debiera estar resuelto desde siempre. El trabajador tiene que tener un salario para una vida digna. Claro, aparte、y、no entonces, se puede. Bueno, en algún momento vamos a hablar también de los contenidos que tienen que ver con esta. Esta descalificación ¿no? de la educación.、Claro. A mí me parece que los docentes tienen que hablar de salario y de los contenidos, pero si tenés un gremio que es ya es el, el segundo año que le cierra el ministro, el, le cierra la puerta, me parece que no está bien. Bueno,、eh, nos vamos. Yo,、ah. Una, una cosita, ¿no? Quedan, quedan Me está de... que no sea 40 años, 40 años del que asumió Héctor Cámpora、oh. y tanta mentira que se ha dicho sobre Héctor Cámpora. No. 40 años, 40, 40 años, días. 40 años, el 11 de marzo del e s t u v o cuántos días? 45. Sí, estuvo 40, 40 y, pico y pico días. De Yo、años. recomiendo a aquel Se lo que le... Vamos a preguntar a, a, a Bonaz. Aquel o sea. que quiera, ahí está, aquel que quiera、eh, confrontar con estos chicos que le contaron e x todo mal sobre lo que fue el gobierno d e Cámpora, estos chicos de la Cámpora. Porque c a b a n d i decía que, bueno, rescatamos de Cámpora que como él,、eh, él era leal a Perón, como nosotros somos leales. A, a, a, a nuestra presidenta. Una barbaridad. Porque él era leal, pero aparte de ser leal, tuvo que poner un programa con pautas programáticas, un programa revolucionario para asumir al poder. Porque en esa época no era decir, lo dijo Perón y ya está. Y después de que sale el programa de la Alianza Popular Revolucionaria, Cámpora tiene que sacar las famosas pautas programáticas. Y con eso ganó. Ahí estaba nacionalización del comercio exterior, bueno, todas medidas, reforma agraria, etcétera, etcétera. Y eso es lo que votó la gente, y eso es lo que empezó a llevar adelante Cámpora, y que después... Como dijo en algún momento Alfonsín, vino el golpe de derecha de Perón y se terminó con, con lo de Campo.、No, Porque Alfonsín sería de izquierda. ¿eh? No, pero es verdad que, que, que la llegada de Perón se derechizó, se derechizó、ah, todo, sí, por ¿no? Porque fue una primavera Cámpora. Lean el presidente que no fue, de Miguel b o n a s s o y ahí pues, tienen todo,、es. y no le hagan caso a c a b a n d i e Ni a la Presidente, porque no saben nada. De Haga, esa historia no saben nada. Háganos caso a nosotros. Claro, claro. Los lunes o, a los de libros. 17 a 18. Y ya nos estamos despidiendo, bueno, pues nos echan、sí. directamente. Saludos de Oscar c a s t e l n u o v o que está en el Facebook. Ah, ¿eh? para, bueno. Para vos, Mary. Bueno, bueno, muchas gracias. Oscar es compañero de la Agencia de Comunicación Rodolfo Walsh, a la cual estamos este, integrados. Y nos olvidamos también de decir que integramos la Red Nacional de Medios a l t e r n a t i v o s